MUNDOFONÍAS Mondofonías. Chopa caxa cosa mala que vor tristeza Veje sa que vorra tristeza Vejeza mala wali chopa que se vaya cosa mala wali chopa que se vaya gente mala wali chopa que se vaya cosa mala vegeza que borra tristeza vegeza que borra tristeza belleza Esto que escuchas es Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y en el que nos dedicamos a recoger músicas que nos llegan desde todos los puntos del planeta para mandarlas pues, allá donde estéis. pues A lo mejor estáis en México, Chile, Uruguay, Bolivia, Puerto Rico, España, Alemania, Francia o cualquier sitio por las emisiones online. Así que es un placer tenerte al otro lado de nuestros micrófonos escuchando músicas como esta como la música de las hermanas Caroni que abrían este Mundofonías con su disco llamado Vuela y el tema Gualicho les oíamos con motivo de que su disco fue estrenado en septiembre y fue uno de los discos favoritos de nosotros de este mes pasado, así que ahora al principio de octubre, revisamos la lista de tres discos elegidos por Mundofonías como favoritos del mes las hermanas Caroni con el disco Vuela, una maravilla de disco, súper elegante y emocionante Y tan maravilloso, elegante y bonito nos parece este disco de las hermanas Caroni, que nos vamos a quedar con una pieza más. Si oíamos esta pieza cantada, Gualicho, ahora nos quedamos con el instrumental que da título al disco, Vuela. Las hermanas Caroni, ellas son dos, dos canciones, hemos escuchado de su segundo disco, Vuela, estas argentinas afincadas en Francia que hacen esta maravillosa música con raíces en su tierra argentina con muchas otras influencias y sobre todo con mucha sensibilidad y mucho buen gusto y saber hacer. Es uno de los favoritos de octubre de Mondofonías, favoritos de octubre que recogen los tres discos ¿Qué más hemos disfrutado de los que hemos estrenado durante el mes pasado, el mes de septiembre, en este caso aquí en Mundofonías? Otro de los discos favoritos de Mundofonías que han sonado por aquí por primera vez en septiembre es un disco que a mí personalmente me gusta especialmente. Es otra mujer, ella es Lenka Lichtenberg con su grupo Fry presentan el disco Embrace. Lenka Lichtenberg es una antigua conocida de mundofonías y este es su último disco, Embrace, es uno de los favoritos de mundofonías del pasado mes de septiembre. Es un disco con temas sobre todo de ella, de la propia Lenka Lichtenberg, que toca con su grupo Fry. Ella es una cantante y compositora de origen checo, aunque vive en Canadá. Y vamos con el tercer favorito de octubre. Ya sabéis, los favoritos de octubre en Mundofonías son los tres discos que en el mes anterior, en septiembre, más nos han encandilado. Repasamos los que hemos escuchado ya. Las hermanas Caroni, estas argentinas afincadas en Francia con su estupendo segundo trabajo llamado Vuela. La intérprete de origen checo y afincada en Canadá Lenka Lichtenberg con su grupo Fry y el disco Embrace, que escuchábamos hace un momentito con el tema Vine Leben, y por último un grupo de Níger, Mamar Kasei, un veterano grupo desde luego de los más destacados en cuanto a calidad musical y a autenticidad de las músicas de ese país. El nuevo disco de Mamar Kasei se titula de Niger y de él nos quedamos con esta pieza llamada Mansarú. Mala. I'm a my God,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 <laughs> . Oíamos a el Malumi, este tañedor de Oud, el Oud árabe de origen marroquí. Él presenta su último disco llamado Macan. Y oíamos el tema Taguasun, que quiere decir equilibrio, en el que se pregunta que ¿y si los instrumentos compartieran el espacio musical con total democracia? Bueno, pues esta música es la respuesta a esa pregunta dentro del disco Macan de drisel Malumi. Nos trasladamos ahora desde el norte de África al este de Europa para quedarnos con algunas de las propuestas que se han podido escuchar en el Festival Czeremcha, también conocido como Festival of Many Cultures and Nations, festival de muchas culturas y naciones que se celebra anualmente en Polonia. Y entre esas propuestas está esta banda eslovaca, un grupo más eslovaco que suena, bastantes han sonado en los últimos programas de Mundofonías, estos se llaman simplemente Banda y la canción Lovi. Tovarisi mui, na-loveni na-lovi, potenaj zelani. Tovarisi mui, na-loveni na-lovi, potenaj zelani. to bariši mui. Metepeci zaiac, hei zaiac, hei zaiac. Tovarisi mui, pusci a zaiac sa a zaiac ulobí urobi. Sidorna, hej sam na, hej sam na, tovariši moi. Gusi khrti povoli, a to sam ulovii, tovariši moi. Gusi khrti povoli, a to sam ulovii, tovariši moi. Vot tam zhikuda, hej kuna, hej kuna, tovariši moi. Gusi khrti povoli, a to budu ulovii, tovariši moi. Gusi khrti povoli, a to budu ulovii, tovariši moi. ну chrti хти a tu pa лови kovari și povoli, a tu panu ulobi, to Pues ahí teníamos a estos eslovacos llamados banda, ya sabéis, Eslovaquia era la parte del final de la palabra de Checoslovaquia y en realidad la parte oriental de la antigua Checoslovaquia, que después de la separación pues se queda en Eslovaquia, y nos deja grupos como este banda que escuchábamos su canción Lobby, incluida en el recopilatorio que nos propone el festival cheremcha Festival of Many Cultures. Y otra de las propuestas de este festival ha sido el encuentro entre el grupo de folk punk de Polonia Ruta con el grupo ucraniano Hulai Horot.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 V Seguimos en Mundofonías y seguimos compartiendo curiosas e interesantes músicas, encuentros sonoros insospechados. Después de esa combinación de Polonia y Ucrania, de folk y de punk, pues nos vamos con una música con aires griegos, también con aires eh, ibéricos mediterráneos, valencianos y también con una especie de deje, que yo casi diría de metal acústico, de heavy metal eh, pausado con instrumentos tradicionales del Mediterráneo Oriental, si se puede decir así. El caso es que así suena o así sugiere un poco su sonido al grupo Krama. Krama quiere decir en griego aleación y es el proyecto impulsado por Spiros Caniaris, un músico griego afincado en el país valenciano que publica ahora un nuevo disco con el título de Nifencí. Un disco que está dedicado a las poesías de Costas Karyotakis, este poeta griego, pero en sus adaptaciones al idioma catalán, como esta pieza, Los de la Música, adaptaciones realizadas por Jesús Cabezas Tanco, Como digo, es el grupo Krama, estrenando su nuevo disco Nifenci aquí en Mundofonías. Otro artista griego que está por tierras ibéricas, en este caso por Cataluña, es Janis Papayohanu. Él toca El laúd y tiene un proyecto junto con otros dos artistas, con Franco Molinari, que es contrabajista original de Italia y con Anío López, percusionista catalán. Ellos tres juntos tienen una maqueta llamada Val Ancan de la que hemos elegido un tema tradicional griego llamado Gemariotico. Oímos una grabación hecha en directo en febrero de 2013 de esta maqueta que lleva por nombre Bal Ikan, que quiere decir en turco Miel y Sangre, en la que estaban estos tres artistas que mencionábamos, Yanis Papayohanu, Al Laud... Franco Molinari en el contrabajo y Aniol López en las percusiones. Y seguimos con sonido eminentemente de cuerdas, ahora con músicos que vienen desde Flandes, es decir, músicos flamencos, no en el sentido hispano de la palabra, sino en el sentido pues eso, de esas tierras belgas. Pues ahí nos encontramos con un cuarteto de mandolinas llamado Mandolin Man, que en otra ocasión nos tocaban aires de su tierra, pero en este caso se nos van a Brasil. Mandolin Man. Place Bossanova y entre algunas composiciones originales suyas también algunos clásicos de la música brasileña como este Agua de Beber de Antonio Carlos Jobim.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 Sigues oyendo Mundofonías y escuchábamos al grupo Black Bears Tea Party, es decir, la fiesta del té de barba negra. Ellos tienen un disco llamado Whip Jamboree, algo así como fiesta machacante, con este estilo de folk rock desde Inglaterra, del que teníamos como ejemplo este tema que oíamos, Devil in the Kitchen, el diablo en la cocina. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, Para todos los que nos escucháis, a través de las 18 emisoras que suenan en 8 países o estados independientes, nada menos, en España, en Francia, en Alemania, en México, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Puerto Rico... Y que también nos podéis escuchar a través de varias emisoras online, a través de los podcasts, a través de nuestra página web mundofonías.com, nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, comunicar con nosotros en nuestro correo electrónico radio o de cualquier otra forma que se os ocurra. Pues bien, nos vamos a despedir con música que viene desde Finlandia. Se trata de Juha Kujampa. Un intérprete que nos hace una propuesta que también tiene retazos de folk, de músicas tradicionales, de músicas instrumentales, nuevas músicas, rock, jazz, etcétera, etcétera. Nos quedamos con esta pieza llamada Different Polska, una polska distinta que forma parte de su disco Tales and Travels, cuentos y viajes. Con más cuentos y con más viajes volveremos en la próxima edición de Mundofonías. Salud.